El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, por lo que me queda y que te ofrezco yo, atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz, con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí